Una parte la mayor parte se ha decomisado en los puntos de venta no nos olvidemos de que cada mercado ha habilitado una zona un sector de venta de espuma casaca ¿no? y, este chisguete no es sentido en esos sectores en las zonas eh, permitidos por los por los mercantes Se ha decomisado, uno por ejemplo a Avenida Circunvalación, hay una zona donde había más de 20 comerciantes de espuma, donde de donde ahí se ha decomisado una parte, otra parte de otras calles, y también en el corzo, también se ha decomisado en el corso central, digamos, ¿no? las espumas allá ya, ya vendiendo ya en sí al, al usuario.